Amables oyentes, quisiéramos explicarles algo de la relación entre el Islam, o el islamismo, y el cristianismo. Si tenemos el privilegio de contar con oyentes musulmanes, ellos van a sentirse muy interesados en comprender esta historia que tiene mucho que ver con la persona misma de Mahoma, y también con los elementos culturales que tenían vigencia en aquel tiempo, y también con los elementos culturales que todavía hay que considerar en nuestros días. Por supuesto, si el Corán contiene numerosos elementos ya conocidos de las literaturas bíblicas, de la Sagrada Escritura judeocristiana entonces tenemos que entender por qué hay tanta relación entre la línea del judaísmo y la línea del cristianismo con el islamismo. Ya el Corán proclama la unidad de Dios de la misma manera que el Antiguo Testamento judío. Dios dice, no hay Dios fuera de mí. Y el Corán dice, no hay más Dios que Dios. Dios. Es decir, el Corán es un eco de una afirmación que ya estaba escrita seis siglos antes de Jesucristo en el libro del profeta Isaías. Y en cuanto a la resurrección de los cuerpos, como ya lo hemos comentado, eso se enseñaba en el judaísmo después de Cristo y también en las congregaciones cristianas. Hay una cantidad de imágenes y de expresiones que están a la vez en el Corán y en la Biblia judeocristiana. Hay tanta semejanza que, como hemos explicado ya, el musulmán cree que la semejanza se debe a que ambos libros sagrados, particularmente la Torá, en el Antiguo Testamento y los Evangelios en el Nuevo Testamento de la Biblia judeocristiana y el Corán son fruto del mismo autor, es decir, vienen por revelación divina. Y ya hemos señalado que el Islam dice que las diferencias o contradicciones que pueden observarse se deben a que el Corán es una literatura infalible, inerrante. En cambio, la torá y los evangelios pueden haber sufrido correcciones y cambios por no haberse conservado adecuadamente los documentos originales. Pero lo que nos interesa es analizar los contactos humanos que hubo entre las comunidades judías y comunidades cristianas con la comunidad musulmana primitiva. Porque los cristianos contemporáneos del Islam no dudaban Para ellos, el Islam era una especie de secta del cristianismo, entre tantas otras sectas que se derivaban del tronco bíblico. San Juan Damasceno, en el siglo VIII, hablaba del Islam y presentaba una reseña detallada sobre las sectas judías y cristianas. Ahora, en Arabia había comunidades cristianas en el oasis de Medina, a 425 kilómetros al norte de la Meca, donde los musulmanes buscaron refugio en el año 622, existía una colonia judía poderosa, o quizás de árabes judaizados, y había colonias análogas en una serie de oasis que se escalonaban entre Medina y Jordania, y su presencia debe ser bastante antigua, porque una estela en escritura cuneiforme que se encontró en 1956 en Harran, Mesopotamia, dice que el rey Nabonid de Babilonia en el siglo VI antes de Cristo se retiró durante algunos años al oasis de Teima e instaló colonias de ciro palestinos en todo ese conjunto de oasis y la estela da los nombres de todos esos lugares y menciona a Yatriba, es decir, Yatrib, un nombre antiguo de Medina. Y es probable que en esas colonias existieran elementos judíos, lo mismo que en el caso ya probado de Aswan o Elefantina en Egipto. Pero es completamente seguro que en la época del Islam, de los comienzos del Islam, la presencia judía en Medina era evidente y se conocen los nombres de las tres tribus judías principales que había allí y había rabinos, había escuelas y una comunidad judía que estaba bien estructurada. También había presencia judía en el sur de Arabia, en el Yemen, y hay documentos que mencionan un rey judío que percibió a los cristianos en el oasis de Narzán, a 800 kilómetros al sudeste de la Meca, en el año 523 de nuestra era. Y todos esos martirologios cristianos, de todos los ritos que citan la historia de esos mártires contribuyen a confirmar esa versión. Y también estaban presentes los cristianos en Arabia, porque había iglesias cristianas en el Yemen y las relaciones políticas y guerreras con la vizinha cristiana se traducen igualmente en una presencia cristiana. Los cristianos de Nazrán enviaron una delegación para discutir con los primeros musulmanes la conclusión de un pacto de protección y hasta el Corán menciona la ordalía que Mahoma les había propuesto y que los cristianos rechazaron los cristianos en general algunos, pocos pudieron establecer contacto con los habitantes de la Meca a principios del siglo VII había monjes cristianos en varios puntos del camino que llevaba de la Meca a Siria y la tradición conserva el nombre de Bahira, un cristiano que habría visto a Mahoma. Y lo conocen bien los musulmanes, aunque por razones diferentes. Eh, hay una tradición musulmana que dice que el monje Bahira presintió milagrosamente el porvenir de Mahoma, entonces joven, cuando lo encontró por vez primera. Y hay un escrito apócrifo, el Apocalipsis de Bahira, un escrito que surgió entre los cristianos, que intenta contar que este monje tuvo parte en el origen del Corán y que luego Mahoma había presentado como de procedencia divina. Pero esto es falso. Estas cosas solamente tienen interés para la historia de la polémica entre cristianos y musulmanes, pero no se les puede dar fe a tales relatos. Lo que sí es evidente es que existían contactos y que algunos cristianos Inclusive algunos pensadores cristianos de la época creían que el Islam era en realidad una secta cristiana adaptada culturalmente a la filosofía árabe. Pero en la Meca y en Medina las tradiciones musulmanes mencionan a monoteístas buscadores de Dios que llamaban Hunafá y hablan también de cristianos. Es difícil saber a qué sectas pertenecían no sabemos a qué grupo cristiano correspondían, porque el desierto fue siempre el refugio de los no conformistas y tal vez había cristianos exiliados del imperio bizantino o tal vez los arrianos que fueron a los oasis enviados por los ortodoxos. Es decir, que esos grupos se encontraban ocasionalmente con los musulmanes y tenían una interrelación, un diálogo, a pesar de las diferencias de opinión y de teología. De modo que todo esto nos ayuda a entender que existía un núcleo reducido de cristianos en contacto con el pueblo islámico en los primeros tiempos. Se dice que un primo hermano de Hadisha, la primera esposa de Mahoma, era cristiano, y poseía libros en hebreo y conocía la lengua. Esto nos pondría en la perspectiva de imaginar la influencia de un cristiano en la propia familia de Mahoma. Pero como esto es interesante y es extenso, permítanme hacer un paréntesis aquí porque terminó mi tiempo. Hasta la próxima.